...que estábamos debiendo a realizar justamente con Cantuta Quilia, que es guía espiritual del pueblo originario quechua, Coya, de la provincia de Buenos Aires, y que vuelve a estar en contacto con la siesta que no fue. Bienvenida, Cantuta. Juan Pablo Bertolini, por acá. Alien, suca, turicuna, ñañaicuna, napay, colquitucuy, zoncoi, Eh, buenas tardes, hermanos hermanas, les agradezco de corazón eh, bueno, esta oportunidad de poder conversar eh, con ustedes, con los eh, oyentes en este mes de Pachamama, ¿no es cierto? Estamos en Pachamama Raimi, mes de agosto, así que bueno, es un lindo mes para encontrarnos, Jaili, Jaili. Es por por eso, Jaili, a la eh, cantuta, es por eso que te convocamos para tener esta breve conversación acerca justamente eh, de la ceremonia a la Pachamama que vas a estar encargada de realizar con tu compañero, con y Wari, eh, Wari Rimachi, si mal no recuerdo su apellido, y qué van a estar realizando este Domingo Cantuta. ¿Por qué se celebra a la Pachamama? ¿Qué es lo que pasa en cada una de estas ceremonias? no solo en el, en, el, en el ámbito interno de cada quien, en el espíritu de, de las personas que la, que la protagonizan a la ceremonia, sino también en el encuentro, en, en lo social de esos encuentros para fe, felicitarla y festejarla a la Pachamama. Bueno... Este, vamos a estar realizando eh, la ceremonia a nuestra madre tierra, su ofrenda, su challa, porque en este tiempo es eh, de acuerdo al calendario agrícola, es el momento de iniciar las siembras, se abren los turcos y se depositan las semillas eh, y así también como inicia el, la agricultura del proceso, también inician nuestros procesos internos en nuestros proyectos, nuestros trabajos, nuestro estudio, nuestras relaciones. Es como un punto de inicio de la naturaleza que nosotros, como somos parte, esto se replica. Por eso, la ceremonia es para agradecer por todo lo que hemos recibido y para pedir para que este nuevo ciclo sea abundancia, con, con sabiduría, con bienestar, con salud... Eh, que tener buen trabajo, trabajo remunerado por los encuentros, por la fertilidad, ¿no es cierto?, por las familias, por los hijos, por las comunidades, por el territorio, ¿no es cierto?, por la identidad. Bueno, por todo esto estamos ofrendando, devolviéndole a Pachamama todo lo que nos da. Eh, le devolvemos con alimentos naturales, con semillas, con flores, con dulce, con el miski, Este, con hierbas medicinales eh, le hacemos la chalia porque le damos de comer y le damos de beber la chalia con chicha eh, con caña con ruda que se utiliza acá en este territorio ¿no es cierto? Eh, con vino, cerveza bueno, con todo eh, con todo lo que comemos un, un plato de comida siempre un plato de comida natural que tenga carne como somos omnívos naturalmente todo eso le ofrendamos a nuestra mamita en agradecimiento y para pedir por este nuevo ciclo. Entonces allí nos reunimos como gran familia, como hijos e hijas de la tierra, hijos e hijas del sol, de la naturaleza, y compartimos la ofreza, nos mandamos y los buenos deseos para todos, todas y para nuestras comunidades. Bye. Cantuta, ¿y qué es lo que qué es lo que pasa, digo, en tu espíritu y en el de las personas que se acercan a, a cada una de estas ceremonias que se realizan eh, de, de la mejor manera posible en cada rincón de nuestros territorios también. Y, y bueno, nada, lo, lo pregunto para orientarme en lo en lo más humano de las personas que están convidándonos siempre a acercarnos a la ceremonia que que, que brinda a la Pachamama eh, la, la salutación que corresponde. ¿Qué pasa adentro tuyo, Cantuta? cuando estás realizando esta ceremonia? Bueno, es importante, primero, porque nos sentimos fortalecidos con la fuerza de la tierra, y se cumple la inida, la reciprocidad, este principio este sagrado de nuestra voluntad, dar y recibir. Por todo lo que recibimos, vamos, y damos también para recibirnos, ¿cierto? Esa es la ofrenda. Eh, eso nos hace sentir más fuertes, eh, porque... La Pachamama nos sostiene hemos eh, dado nuestra ofrenda así que nos van a ir bien las cosas eh, toda nuestra intención nuestros trabajos nuestro esfuerzo va a cumplir su, su, su cometido y a la vez eh, nos sentimos enraizados con Pachamama eh, que pertenecemos a este territorio porque es nuestra cultura son nuestras costumbres y por otro lado sentiimos hijos e hijas de la tierra porque esta es una espiritualidad natural de la tierra pachamama no es una diosa no es cierto no porque es el concepto de dios no existe en nuestra lengua no es originario llegó este con los extranjeros no eh, entonces es simplemente la tierra pero le decimos madre porque es la madre de la de la creación sin ella no hay vida para nosotros no es cierto y de la creatividad, porque a partir de allí se generan mundos, caminos, eh, eh, construcciones, eh, nuestros úteros, nuestros hijos, todo genera. Por eso son es comparados por parecidos y sanos, caídos. Cantuta, la verdad es que es este emocionante escuchar a hablar a quien entiende eh, de la ceremonia y también ha transitado por ella en reiteradas oportunidades. Ha habido distintas épocas en los últimos tiempos, mamá, y la verdad es que sentimos un gran retroceso en esta época. Ya el año pasado habías sido victimizada junto a tu compañero eh, por un medio de comunicación porteño y en oportunidad de, le, de entrevistarles eh, en, un, en, una, en un envío en vivo para la televisión, Y este esto muestra también un poco el signo de los tiempos de lo que está pasando en este territorio conocido como Argentina cantuta es eh, siempre lo, la misma sensación, es, es siempre la, el, el mismo ejercicio el de celebrarla a la pachamama siempre devuelve lo mismo esta ceremonia o es más necesario participar ahora cuando el, los tiempos nos muestran bueno no, nos muestran señales preocupantes, porque hay un deterioro no solo en las condiciones de vida, sino también en el respeto que nos debemos entre las diversidades que habitamos este suelo, Cantuta. Bueno, siempre es necesario, hermano, porque cuando no es por esta abundancia desde, eh, para cubrir nuestras leyes, tal vez es nuestra salud, otra vez son, son nuestros vínculos, nuestras relaciones, nuestros afectos, pero en este momento realmente es necesario porque la situación, sobre todo económica, lo que se vive este, amerita que estemos unidos y fortalecidos. Y saber que nuestra madre tierra siempre nos va a dar algún recurso, nunca vamos a desamparados, ¿no es cierto? Porque sabiendo trabajar la tierra, podemos conocer su medicina, su siembra y este y podemos eh, construir una vida con esfuerzo con unidad y también podemos cambiar el rumbo de la historia desde nuestros pies en la tierra y desde nuestro desde nuestra red eh, pero sí podemos decir que nos llevamos una sorpresa con el tema de nuestra discriminación medios eh, porque los oyentes y quienes estuvieron presentes eh, ahí en el subterismo ellos mismos hicieron la denuncia Eh, en, en la Defensoría del Pueblo y en el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, eh, recibimos más de 2.000 do, eh, manifestaciones de apoyo y denuncia. Entonces eso quiere decir que nuestro pueblo también evoluciona, que nuestro pueblo no no se deja llevar ¿eh? y, y tiene memoria también. Y creo que desde lo interno estamos creciendo. Este, y estas situaciones como este momento este, tan difícil, bueno, nos sirven para aprender, ¿sí? para fortalecernos y saber que en la unidad y en la naturaleza este vamos a tener nuestra, nuestra fortaleza. Muy bien. Tus palabras nos invitan nuevamente a participar donde nos encontremos en esta ceremonia que nos convoca a festejar a la Pachamama y a agradecerle por la vida misma, Cantuta. Así que las recibimos con gran beneplácito y con amor. Así las cosas damos por en... cerrado este encuentro, pero te invito a que aproveches el micrófono que estará siempre a vuestra disposición para que nos envíes un mensaje, una reflexión más, porque nos da gusto también escucharte Cantuta y nos da también eh, transparente sabiduría. Eso es lo que quiero que quede en claro junto con nuestro agradecimiento público por el tiempo que nos has prestado. Bueno, muchas gracias hermanos, eh, gracias eh, a los hermanos de la producción, a los oyentes, a las oyentas, y sí, les invitamos a todos, todas, a hacer la ceremonia Pachamama, hacer su ofrenda, en forma comunitaria en los distintos lugares que estamos realizando nosotros u otros amautas, pero también hacerlo en sus hogares, ¿eh?, En, hacemos un platito de comida natural y le ofrendamos a la, a, a la Madre Tierra, una frutita, ¿eh? nuestro sentir, un poquito de dulce, eh, nuestro amor, eh, porque así nos estamos manifestando, manifestamos que nos importa y, y al impostarnos también vamos a estar eh, eh, haciendo fuerza, poniendo nuestra energía para toda la comunidad, y para la que la tierra sea sustentable que sea que no se contamine y estén juntos juntos así que bueno eh, muy eh, feliz eh, mes de pachamama pachamama rainimi y nos estamos viendo pronto cinco una cama cacho Jadia es un nuevo encuentro así sea cantuta quien tengas muy buena jornada y que sea un éxito el encuentro de este domingo de allá en tierra bonaerense. Gracias, hermano. Hasta nuevo encuentro. Hasta nuevo encuentro. Bueno, ahí está Cantuta Kish, eh, Killa conversando brevemente con la siesta que nos fue, recordándonos la importancia. Ella va a estar siendo parte con su compañero de la celebración en tierra de Almirante Brown, allá en la provincia de Buenos Aires, en el parque de la estación Longchamps, en Aviación y Bolívar para las personas que andan por aquella eh, tierra se los recuerdo. Lo cierto es que también aprovechamos para hablar del significado de esta ceremonia y también de cómo la podemos aprovechar en el plano de bueno, nada, de fortalecernos no solo como personas, sino como colectivos engarzando nuestras propias experiencias vitales, políticas y sociales con esta cosmogonía de los amautas justamente, que es la palabra que define a quienes son los docentes de la tierra conocida como Abya Yala.